Basta ya de pintarle manchas al tire Basta ya de maquillar tanto a estere the lo que en sueños son escuchábamos a la mendiga lo que vamos a escuchar a continuación es Urgen Nazen Rock y luego nos encontramos nuevamente en el último bloque De noche te de... amo y el inalcanzable, el de la motivación, balcón a de cuentos en alas de imaginación. Pausa, vas al baño y volvemos. ¡Hay papel!